hemos agradecido que, que nos hayan invitado a la reunión, de, les hemos explicado como llevamos muchos años detrás de que planteamos que Irún no se podía quedar atrás en cuanto al tema de las frecuencias horarias y bueno, ya no, nos han explicado de que eh, a partir del 12 de septiembre las frecuencias horarias van a ser de lunes a sábado cada 15 minutos y que saldrán 10 minutos antes va a ser de Donosti a Irún Colón él eh, no contemplan que di una andalla eh, las frecuencias de cada media hora y eh, eh, dicen que no hay una oferta suficiente todavía lo que sí van a hacer es en enenda eh, sí contemplan el tema de, de hacer una infraestructura que, de, que, que, que deje como una zona más amable no más segura más confortable para de, de la estación de eusco tren